Camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Y nos vamos directo para Vialet m a c é para conversar con Melina Lazano de Cos Córdoba, que ya se encuentra en línea telefónica con nosotros a esta hora. Melina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Te escuchamos bien, afortunadamente, a pesar de la distancia. Y bueno, acá estamos. Es que amanecimos sin viento hoy con un clima、eh, muy lindo. Nos muy cambia lindo, el humor un poquito. Para, para trabajar. Sí. Sí, sí, nos cambia el humor, acuerdo. ¿Cómo están、Uy. por allá? Y acá estamos igual. ¿Viste? Te habré pasado algunos videos que están dando vuelta. Sí, sí, sí. Sí, parece que la gente se cansó y están empezando a escrachar a estos actores que se quedan. sin Emprendimientos inmobiliarios firmes y están haciendo de lo que venimos hablando ya hace mucho tiempo también en nuestras columnas sobre estos vicios desarrollistas, no estas ventas i l e g a l e s de tierra. Bueno, están empezando a ser escrachados. Los p e o r que también dicen, yo también sé, y la gente está empezando a hablar. Así que ahora están involucrando también a empleados municipales que son los que cobraban las colmas. Y claro, en cuatro años, un joven de 20 años. De 25, de 30, una Hilux cero kilómetro, ¿viste? Es como que decir, ¿qué está pasando con nuestros empleos a d municipales que tienen la oportunidad de crecer, pero al ritmo de los trabajadores, muchachos? <risa> no seamos, tan evidente, e s Bueno, ¿qué está pasando? La gente, la gente se cansó y, y bueno, y parece que los municipales tienen miedo de volver a ser pobres. Entonces, pero hay toda una historia así, viste, de, de, de, de estas clases sociales que, que nos atraviesan históricamente,、eh, bueno, que siempre están en la, un paso adelante de la corrupción, ¿no? Ese es un grave problema. Parece que no tiene control. Y hablando de、eh, estos temas, ¿no? De desarrollismo y, y, y. sí, sí, corrupción también, ¿no? ¿Por qué no?、Eh, q u i a n d hoy... dice desarrollismo, dice corrupción. Sí. Te escucho. No, digo, quien dice、tiene. desarrollismo dice corrupción. Adelante. Y lamentablemente hay muchas insistencias en base a esto. Y eso te hace notar de que, bueno, no, no quieren perder. ¿Y qué es lo que no quieren perder? A ver, si vos ves los videos de esta gente, vos decís: se exponen a todo. Y no quieren perder. ¿Sabes lo que es? Tener una comisión de 200 mil pesos un día, tener un vehículo que intercambian, hasta una bici le viene bien. Claro, si las tierras no son de ellos. Siempre digo lo mismo, ¿no? Entonces,、eh, ¿cuánta gente se está queriendo mudar a las s i e r r a s con toda esta vorágine? Bueno, ahí está el desarrollismo para complacer la situación de la mayoría, aunque no cambien de vida. ¿Sí? Solamente es una apariencia del consumo, ¿no? Lo que se viene a hacer y lo, que se está y lo que está haciendo el desarrollismo en la Sierra de Córdoba. Nosotros nos preguntamos después del desarrollismo qué en nuestra columna, ¿no? Y vamos a hablar de que vuelve el emprendimiento Torres del Lago. Informan de la Secretaría de a m b i e n t e de la Provincia de Córdoba sobre una nueva audiencia pública sobre el proyecto de Torres del Lago. Que se emplaza con 15 torres de 12 pisos y 11 edificios de 5 pisos, con un total de 2.558 departamentos, según el estudio de impacto ambiental colgado en la web oficial de la provincia. Y la única respuesta que tiene la provincia con respecto al trabajo que se viene desarrollando en la zona sobre la extensión del área protegida, digo,、eh, y, y aún es más grave, ¿no? Porque ya está declarada como área protegida. Pero lo más grave aún es que la provincia solamente tenga respuestas sobre esta situación a través de la audiencia pública y dirigiéndote a la página web de la Secretaría de Ambiente. No hay respuestas sobre los incendios intencionales de los últimos años y leyes nacionales que prohíben dichas construcciones. La audiencia se espera para el próximo 19 de julio. Las inscripciones son hasta el 16 de julio para que la participación ciudadana se ejerza. Pero acá hay un problemita con CIDI nivel 2. El acceso a la participación sigue siendo una cosa de gente pudiente y poderosa, a s i parece. El estudio de impacto ambiental está colgado de la página de la Secretaría de Ambiente, como informábamos recién, y que luego, luego lo publicaremos para su difusión. El Foro Ambiental Córdoba, en el año 2018, había presentado ya una nota de rechazo a este estudio de impacto ambiental en aquel entonces, el 17 de septiembre, por su acto. ¿no? A la Secretaría de Ambiente. Cuando se iba a realizar la audiencia、eh, pública convocada ese año, que luego se canceló. En ese entonces, lo que se destaca, que era jurisdicción de la provincia, hoy pertenece a jurisdicción de Carlos Paz. Hoy, por unanimidad, el Consejo de Representantes de Carlos Paz del Ejecutivo Municipal anularon esta audiencia pública. ¿Hay internas? Se preguntan, v i s t e oh, el peronismo contra el peronismo. Desde que se rompen, i n t e r e s e s desarrollo, se crearán distintas grietas e intenciones de daño. Porque esa es la respuesta primera que nace del capitalismo ante una negativa a su progreso. Por su parte, el gobierno de Gómez Gasteira rectifica la postura de rechazo al emprendimiento inmobiliario Torres del Lago, según declaran desde la página oficial de su Facebook. Desde hace más de 10 años, nuestra gestión comunitaria lleva adelante políticas públicas de preservación de nuestro medio ambiente. Para nosotros es una prioridad de gobierno y es por ello que es uno de los valores que venimos sosteniendo y ratificando una vez más nuestra postura en relación a este emprendimiento. d e c l a r ó a la zona área protegida Norte Ambiente por la ordenanza número 6.730, aprobada por unanimidad por el Consejo de Representantes el pasado 25 de junio de 2021. Se complementa con la intangibilidad de la AP1, Área Protegida 1, la planificación sustentable, la prohibición de los edificios en altura, la regulación del uso del suelo, la construcción del centro ambiental y cierre definitivo del b a s u r e r al cielo abierto, el avance de la obra de cloacas, el plan de reforestación del égido. La creación del área protegida Camiare y el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Territorios Anexados recientemente a l e g i d o los cuales determinan que los territorios no incorporados a la zona de prestación de servicios se continuarán considerando áreas protegidas. Así, las organizaciones ambientales y sociales siguen sosteniendo el rechazo al estudio de impacto ambiental del emprendimiento Torres de Isla. Es necesario. Informar también a las autoridades nacionales de aplicación de la ley 26.331 sobre la recategorización del ordenamiento territorial de bosque nativo del predio. Por lo tanto, el Foro Ambiental recordaba en ese entonces que hay una franja por la que va un arroyo que se encuentra definido como área de riesgo, superficie cuyas condiciones geomorfológicas, geológicas, su relación con cuencas hídricas o escorrentías, probabilidad de inundación u otras, Desaconsejan su urbanización. Entonces,、eh, en ese momento nos poníamos a pensar en todas estas cuestiones de la ley 9814, la 26.331, hasta la 10.208, más allá de la apertura a este estudio de impacto ambiental, un emprendimiento donde se debe esperar que circulen en poco tiempo 10.000 personas. ¿Mm? Es gravísimo la habilitación a estas situaciones, Juan. Más sobre todo cuando la provincia misma acá ha multado a nuestro municipio de Vial e Mase por apertura de calles sobre zonas arqueológicas o por apertura de calles sobre zonas de incendio después de 10 años, la misma policía ambiental considerándolo una infracción positiva y、eh, multando obviamente a los municipios también por puentes sobre cuencas hídricas, ¿sí? hechos sin autorización a la provincia a través de hídrica. Y en estos casos habilitan y no dan respuestas cuando ya hay una sentencia firme en la municipalidad de Carlos Paz sobre estas áreas protegidas. ¿no? ¿Cuánto n o entongue, pero así, literalmente, que hay ¿sí? dentro de las legislaturas de la provincia de Córdoba entonces? ¿Quiénes son los que están habilitando a estas cuestiones si un área de funcionamiento de la provincia.? O de un área de funcionamiento de un municipio, no puede tomar estas、eh, decisiones gubernamentales. ¿no? ¿Cuántos n o intereses hay en ese predio que se ha quemado intencionalmente y que ha provocado graves daños y riesgos de muerte también en la zona por ese bendito bidón de nafta que nunca apareció en la zona? ¿sí? ¿Quiénes s í son los que viven ahí? Quiénes son los que están interesados y, tienen, y son punteros políticos o tienen contactos en esa zona. Yo creo que una breve investigación puede delatar todo esto, ¿no? ¿Cuántos departamentos están ofreciendo para que esto suceda y que la provincia, de una vez por todas,、eh, respete los territorios? Hablando mal y pronto. O, de repente, si va a hacer la provincia o va a ejercer respeto en áreas grises. Las famosas áreas grises, a los municipios, que sea un poco concordante y coherente. Entonces, esto está pasando, ¿no? El siglo XX ha sido un periodo de ensayos y de errores en lo que se refiere a la búsqueda de una solución al atraso económico de los países del sur. Entonces, fue así como surgió una de las corrientes intelectuales más fuertes de la economía posterior de la segunda posguerra y de la descolonización, el desarrollismo. ¿Y qué viene por detrás? ¿Y por qué el rechazo? Por el daño colateral necesario e inevitable de esta misión civilizadora. Ahí tenemos un pequeño eh, problema. Eh, no tenemos en, esta, en este caso、eh, más tiempo, ¿no? Ni tampoco tenemos ya tantos depósitos de basura y de cloaca y, y de todo lo que genera la humanidad sin control ya en la sierra. No hay más depósito. Esa es la realidad. Ya no hay más lugar para basurar el acero abierto. Y así se le podría denominar a este desarrollismo que viene avasallando las sierras de Córdoba. Me queda en la memoria la imagen del incendio del año pasado en la, en la, a o r i l l a la del lago San Roque. Imágenes impresionantes. Nos hacían pensar que estábamos en una guerra. Estuvimos ahí. Eh, las consecuencias posteriores fueron muy fuertes. Estuvimos tratando de, de salvar las viviendas, de, de desalojar a la gente,、eh, ayudar un poco, un poquito de todo. Y la verdad que fue impresionante. Las llamaradas fueron de 5 metros de altura. Y la verdad que es imperdonable a cualquier funcionario público que se atreva de nuevo a seguir avasallando nuestros recursos naturales y la vida humana. Meli, te mando un gran abrazo, como siempre, un placer escucharte. Un abrazo para ustedes. Seguimos en contacto, gracias. Así pasó Melina Dazano, desde Vialema Sey, reflexionando sobre el proyecto Torres del Lago en un territorio de zona roja que fue incendiado hace menos de un año.